If the show is through silent looks and with the cues with the pose of master's smiles At last in 1998 show The talk song, no one ever sings The curfew chorus line The comedy divine The bulging eyes of puppets Scrolling by their screen <laughs> There's films and and goes go Sing songs and surprises There's something in life Missed Che, che, che, que esto hay que subirlo, si no lo subo, no suena Eh, y una cosa interesante, saber esto Ya que, a ver, la cuestión ya es muy sencilla, pero al tiempo tienes eso, eh, aquello eh, los, joder, ¿qué pasa aquí? Bueno, no, nada, tranqui, no, que no va con vosotros, eh Joder, pira todo una vez, tío Ah, vale, pero que digo que la cuestión que ya era, que era importante, guapa, y que acabo de descubrir, ¿eh? ya lo sabía, pero bueno, a descubrir o redescubrirlo, digamos, que, que si no subes los, los potenciómetros eh, de, los, de los micros, no suenan tío, fales igual, pero no suenen. Ah, y la hostia, ¿eh? <risa> como, mola, como mola la, la radio, eh. ...la de cosas que, que aprende uno... ...que joder, que yo coña, que yo lo no sabía... Que, ...que se me fue la pieza, pero bueno, oye, ...siempre queda bien decir esto, espija, eso. Pero bueno, ya que ya... pifias son un, son un clásico de anedonia... ...no puede haber una anedonia en sin pifia... ¿eh? pifia de inicio, tío... ...como mola... Ya por ti sí que programa y este Bueno, no obstante, repito, no tengo ningún problema. Estáis sintiendo anedonia. Estáis sintiendo Radio Cucar. Radio Cucaracha, la radio libre de Uvieu. Una radio que se siente a través del 107.3 de la frecuencia modulada en Uvieu, en algunas partes de Uvieu, ¿eh? en algunos alrededores de Uvieu. Pero sobre todo, sobre todo, ¿eh? Siéntese, siéntese a través de la www.radiocuca.org. No sé si esta noche se siente, pero ahí el, el bien res, por lo visto, no se sentía. Después arreglaron no, y sí se sentía. Y, bueno, llevaba ya mucho tiempo sonando sonando esto a través del 107.3, ¿eh? de la frecuencia modulada y de la www.radiocuca.org al mismo tiempo. ¿no? Claro, eso, a ver, no, no ya era normal, ¿eh? Hombre, una radio grande, comercial Tal, bueno, sí, hombre, sí O ¿eh? una pública De esas que dependen de ¿eh? De instituciones que Que nos roben perros a todos, por los ellos Bueno, hombre, sí, eso también Pero una radio pequeñina ¿eh? Libre, autogestionada ¿eh? Odiada por Los poderosos y este... oh, Joder, que bien queda, ¿eh? que grande lo cuente ¿eh? Los poderosos nos odien ¿eh? Y, bueno, la mayoría de los poderosos Ni siquiera saben que estamos aquí Puede haber de alguno que nos toque las narices, ¿eh? de hecho más en cuando, periódicamente, toquemos les narices. ¿eh? Oye, que habrá si una cosa que tengo que comentarle aquí al, al Collazio Tirolincio y también al, al Manejo, que, que saben de estas cosas, pero igual pueden aplicar algún tipo de, ¿eh? de fórmula matemática para predecir cuándo va a ser el, el siguiente ataque que suframos. ¿eh? Eh, ...porque un día, eh, estando yo aquí con el Anabásico... Eh, ...llegamos a la conclusión de que llegan periódicos... ...creo que llegan cada dos años, eh, sufrimos uno... ¿eh? sea de, de, un, de un estamento, sea de otro, pero... ...pero sufrimos uno... ¿eh? Eh, ...hay un tiempo de... hay poco de, de teleco para pa cerrarnos... ...en antes de, de los, los ladrones estos, de los carroñeros de... ...de la gestión de derechos de autor... Eh, ...en antes de la... ...también de, de Teleco... Eh, yo, ...yo bastante periódico... ...yo bastante periódico... ...creo que en dos años... ...cada dos años... ...pum... ...van a por nosotros... ...bueno pues... ...oye lo dicho... Eh, ...Tirolinciu y... ...y Manegus... ...y ya que estáis... A, ...a la escucha... ...eh... ...pues... miráis a ver si... es posible desarrollar... algún tipo de... ...de... ...de fórmula matemática... ...que nos permita saber cuándo viene la siguiente... ...aunque bueno, yo tuve, <risa> que cuando yo dé la gana... no ...tampoco hay una cosa que... Eh, que, que, que, no, ...que podemos decir eso... vamos oh, ...así nada, estamos preparados... Y, ...y mentira, qué preparar ni qué... O sea, ...si os da la gana de meterse con nosotros... ...métense y, y ya está... <risa> ...no hay nada que hacer más que... ...más que esperar... ¿eh? ...y, ¿eh? y ver lo que pasa... ...esta última vez... ya llevamos solo al extremo una desidia una absoluta el milagro y que sigamos aquí bueno igual, esto es, son, con, son cuestiones metarradiofónicas que, <ríe> que a los que teáis pero a lo mejor no vos interesa en lo más mínimo bueno, como anedón y sí mismo que en realidad no sé por qué vos interesa lo más mínimo, pero vos interesa a veces el mínimo y a de algunos más bien yo encantado, eh Bueno, a veces me angustia, pero de normal... Bueno, ¿qué pasa? ¿Eh? ¿Qué? Mira, si a mí no me da mucho más lo, lo que lo que, ¿eh? lo que sientáis los demás, ¿qué, qué, ¿qué coño os va a dar a vosotros lo que sienta yo? Joder, pues ahí ¿eh? cada uno... ¿eh? Cada uno y a uno y cada, un y cada una peragua, como se suele decir. Y bueno, esta noche ¿eh? quería yo hablar de, de un tema, porque el tema eh, vino a la cabeza. Ya hay tiempo que quería yo hablar de este tema, pero bueno, tenía que cuadrar que un jueves ¿eh? me viniera eso a la cabeza y, y que no me viniera otra cosa, el mismo jueves, pero más tarde, ¿eh? más cerca de... La anedonia incluso tienen que tienen que cuadrar también que no me venga a la cabeza ninguna otra cosa mientras estoy aquí delante de los micros, porque bueno, ¿eh? si no falo de esa otra cosa que me viene a la cabeza. Y además, y no lo mejor, ni siquiera falo de esto que tenía yo pensado hablar, ¿eh? Igual falo de otra cosa, me viene otra cosa a la cabeza, qué sé yo. Si yo a bueno, lo mejor vi me cualquier otra cosa a la cabeza, pues venirme a la cabeza pues de algún asunto relacionado con con los huevos fritos que hacen esta noche, qué sé yo. Sí, sí, sí. Puedo, ...puedo hablarse mucho de los huevos fritos... ¿eh? Yo, ...yo puedo ocupar perfectamente un programa entero... ...falando de huevos fritos... ...sí, joder vaya... Hostia, que sí que puedo... ...coño, no me digas que no... ...no me digas que no porque me pongo a ello... ¿eh? ...porque se si empieza más a... ...bueno pues a hablar del tema... ...que al fin y al cabo un huevo... Un, un, ...comer un huevo... ...no ha de ser... Eh, ...colaborar en el huerto eh, ...y bueno depende un poquillín también... ...de las ideologías... ...porque... hay los que dicen que que, que igual de deleznable moralmente el, el matar a un feto que, que el tirar una lefa un, una, de una corrida por ejemplo de una paja de váter ¿eh? bueno estos son los extremos hay, hay un intermedio que dice que que echarlo en un en un recipiente de, de látex ¿eh? que también lleve igual de deleznable moralmente que que lo de matar al fetu ya he estado, pues si quieres con esto de los huevos al fin y al cabo podríamos decir lo mismo porque no deja de ser una pita o un pitu en potencialidad que nosotros al comerlo estamos estamos estamos torgándonos a esa potencialidad llega a desenrollarse. Podríamos decir otros días no, por si total, les pites esos no tenían, no estaban chocies, no tenían intención de De, de, ...de incubar el huevo... ...ah, ah... ...pero, pero ¿y si lo pones a veces una bombilla... ...¿eh?... ...para que idea calor... ...¿eh?... ...e incubeslo de una manera artificial... ...bueno... ...a ver... ...es que esto llena más un ejemplo... Eh, ...para que veáis que no tendría yo tampoco mucho problema... ...por más hablar de huevos fritos... <risa> ...o sea... ...puedo hablar de de, de... ...de huevos fritos... ...y de lo que me da la gana... ...pero no... ...hoy, hoy tengo otra cosa en... ...en mente... ...y una cosa... ...bueno pues... relativamente importante pienso yo o pienso yo porque a lo mejor eh, necesito hablar de ella yo uso este programa entre eh, otras cosas para pa intentar aclararles les mis propias ideas, ¿eh? no pensáis es que estoy intentando eh, transmitir algún tipo de información a los que estáis ahí o o, o, o esparcirles mis ideas o demás, ¿no? normalmente no Normalmente no, no es la, la mi intención, no, no meter la mi intención, es sencillamente, pues, oye, hablar eh, eh, mucho de un tema, y entonces, oye, pues cuando lleves una hora hablando de un tema, te voy a decir una hora y media, pero bueno, hay me meter porque la otra media paso la diciendo aquí incoherencias y, y tal, eh, pero bueno, eso, el, la hora que sí que paso centrado en un tema, a lo mejor me sirve para pa aclarar un poquillo en el tema. ...igual yo mentira también porque... ...la mitad de las veces no, no sé ni lo que dices... ...cuando cuando salgo de aquí... ...pregúntame, ¿de qué fue esta noche Anedonia? Bueno, no tengo muy claro, ¿dices alguna cosa de alguna otra? Otros habrá que diréis... ...ah, mentiroso, anedónico, yo soy mentiroso... ...que, que luego nos poscas... bien que pones a la descripción... ¿no ...eso y que sabes... ...hombre, yo creo... Que, <risa> ...cuido que cualquiera que tenga... eh He sentido un posca... ...después de hallar la descripción... Verá que no necesariamente tiene mucho que ver lo que se dice ahí con la con la descripción. ¿eh? ¿Vos, ¿Vos te explico cómo fue con la descripción? Mire, pues, pues yo el día que llego a casa, que, que voy a subir el podcast al archivo.org. ¿eh? Eh, siento el programa saltando de cada, de 5 a 5 minutos, más o menos, un de 5 minutos, escucho unos segundos. ...el segundo no hablado de esto... Salto otros cinco minutinos... ...de esto otro... ...o sea ya que, que... ...normalmente resumo un, un programa de... ...suelen ser de aproximadamente una y media... ...pues a lo mejor en... ...en tetos... Si y sumamos todo lo que siento... ...pues igual... ...no, minuto que va ni de coña... ...llega al minuto lo que lo que siento... ...para pa dar la descripción... ...bueno hombre, también es verdad que a veces... ...sintiendo un pedacín de nada de unos segundos... y digo, dicho aquí que cuando falaba yo meca, y es verdad falé de esto y del otro de ambas allá eh bueno pues que, ¿eh? que ya veis mira veis al, al final vaya va un cuarto de hora y todavía no falé de eso que, que quería que quería ponerme a falar. eh ¿Mm? está guapo eso está guapo porque seguro que espanta que espanta mucha gente ¿eh? de, de sentir esto porque joder estoy dando la turra aquí con un montón de cosas que no tienen nada ¿eh? nada que ver en ningún tipo de, de interés que, que pudiera no sé oye pues lo otro igual de algún interés pero pero esto no pero mira a mí fue mi ilusión porque fue me parece un poquillín a, a Humberto Eco ¿eh? <ríe> mira este vaya modestia ¿eh? compararme ¿eh? joder el alcalde de que se compara con Humberto Eco Ah, Humberto Eco... A ver, si sí, yo oye nada más dos noveles de Humberto Eco, ¿eh? Gustame la de Dios, las dos. Bueno, no, no tanto. El nombre de la Rosa, que ya es la más famosa, tampoco os penséis que... Está eh, bien, Tome. A ver, me y está muy currada, pero bueno, que... Va, que no sé. Comparada con el péndulo de Foucault, que, hostias, y de Xome, uff, de me vos, pues, eh, gustame la de Dios. Y una de las... Y una de las mis Biblias. Tengo la pendiente ahora para pa rey él. ¿Eh? Bueno, por eso que lo que me lo que me iguala, señores, Eco y que que él dijo una vez, yo sentí una declaración, sentí la la no sé, la que decía que que las primeras páginas de los libros de esos novelas son peñado, son peñazo para asegurarse de que nada más siguen leyendo los lectores que sean nada más personas que están realmente interesadas en esos noveles. Bueno, pues yo igual podía decir eso. Yo, nada, lo, lo, los primeros 20 minutos de Amazonia son siempre un peñazo totalmente incoherente y ¿eh? Y son para pues, asegurarse que, que los sentientes que queden son los que realmente... Podría decir eso, ¿no? <risa> y quedaba como Dios. Nah, bueno, tampoco tampoco es necesario ponerse, ponerse a decir estés, esas cosas, ¿no? ¿Eh? <risa> Pero bueno, la situación esta que os decía que me pasó hoy y que me pasa muchas veces y que seguramente vosotros, cualquier sintiente de, de los que estáis ahora mismo al, al otro lado, ¿eh? si estáis sintiendo esto en directo o cualquiera de los que estáis al otro lado, se si descargues el podcast o lo sentís en diferido, veréis que no hay una cuestión de actualidad, sino que hay algo bastante habitual que pasa de ese mes en cuando. Porque, vamos a ver, eh, nunca fuisteis... La calle, ¿eh? caleando por la acera, y, y sentiste un coche pitar. ¿eh? Sí, moviendo a veces, y bueno siente pipí ¿eh? mires y tal, y normalmente mires, porque hay ¿eh? un pipi así, que sabes que no llegue un pitido de, de advertencia, ¿eh? porque si para advertir a, a otro vehículo que puede estar haciendo una maniobra peligrosa, un peatón que puede estar cruzando que no se pescan ciudades que viene un coche, suele son pipí y esto es un pipí nada más ¿eh? no tiene nada que ver ¿eh? somos perfectamente capaces de, de codificar ¿eh? esos, esos señales y, y bueno pues concluir que, que son diferentes ¿eh? normalmente un pipip y un pitiu de, de atención de reclamar la atención para que mires pues algún conocido lo mayor ¿eh? que pasa en coche viote y te pita para que mires ¿Eh? y entonces cuando mires, pues ves coño, fulanito y tal, y saludas pues, el coche es el rodel tú es lo tuyo, o si cuadra que hay una persona que no ves en mucho tiempo y que tienes interés, pues a yo que sé a, a, a, al arcén ¿eh? y tú arrímate para allá y saludalo, coño, fulano, qué tal, que lleve tu vida con tu tiempo, estas cosas ¿eh? entonces, bueno, pues normalmente cuando sientes un, un pitiu, pues mires Eh, <coughs> ocurre a veces que mires o por lo menos pasaba a mí y bueno pues lógicamente eh, no lleva a ti porque a lo mejor no eres el el único peatón no que va en ese momento por allí para otro pero bueno enseguida ves al que responde al saludo ¿eh? y, y bueno pues hala oye, oye no y era para <coughs> pa ese que está respondiendo al al saludo pero también hay una situación en eh, la que mires Y ves que el pitiur no llegue de advertencia a ningún otro usuario de la vía. ¿no? no hay más coches o hay distancia a na, nadie cruzando. Eh, no na responde al, al saludo. ¿eh? No hay un peatón que se da la vuelta, mire para el coche y diga, me acá, eh, y levanta la palma a la mano. ¿eh? No, no, no, pasa eso. Y, y entonces es tú, pero bueno, ¿por qué? Eh? Porque pitan. ¿eh? no está advirtiendo a nadie, no ¿eh? Y entonces puede pasarte lo que me lo que me pasó a mí hoy, y me pasa muchas veces. Y entonces, bueno, pues llevo me a, a plantearme muchas cosas. Ya, ya de siempre, ¿eh? esto no me lo planteo hoy, ni mucho menos, planteamelo ya hay mucho tiempo. Pues igual mires alrededor y resulta que lo que ves eh, de alguna moza, ¿eh? bueno, pues a lo mejor eh, un poquillín... Yo iba a decir, no no quiero decir esta palabra, Yo iba a decir llamativa porque, bueno, pues llamó la atención, ¿no?, de, de, de, del troglodita ese que, luego desarrollaré el, mi argumento, del troglodita que, que tocó el claxon. ¿eh? Pero bueno, no quise decirlo porque entonces es como que queda eh, diciendo, ah, la culpa es de ella, por Dios, tan llamativa. No, bueno, quiero decir, llamativa por el tema que sella, porque sella guapina, porque bueno porque, porque decidió ese día vestir un tipo de ropa que, por lo que sella, pues al eh, troglodeta llamó y la, la atención, ¿no? Eh, y una cosa muy curiosa, porque, podría decir, bueno, pero eh, que llega el, el, el troglodeta que lleva conduciendo el quemador de dinosaurios y, y que la conoce algo y entonces claro ella como llamó la atención pues entonces pega ese someta la rapaza esta voy a saludarla no normalmente normalmente no no sucede eso porque lo que ves llega la la moza las mozas en cuestión no responden al saludo no no responden al saludo supongo que es porque no lo conocen No lo conocen de nada, ¿no? Y, y si no responden al saludo, cuando uno podría decir, bueno, pues son un poco maleducados, ¿no? Porque ¿eh? porque si, si tú cuando sientes un pipip, mires a ver, eh, coño, ¿por qué no miran ellas también? Por si acaso lo conocen. Pues igual ya porque ya tan fartuques de, de que ellos pasen pase lo mismo, ¿no? Eh, de que haya mucho trolodita ¿eh? que, que falle eso. Esto ya es más un, un ejemplo que, que sí que es verdad que, que me pasó, pero que ya en mucho tiempo me llevó a, a, pensar, en, a pensar en otras cosas, ¿no? En, en esa situación de casi ecoso permanente que, que sufren una serie de personas por el mero fecho de, de, de la configuración cromosómica, Vale, dijese no, joder, oye, simplifícalo mucho, y mucho más allá porque el concepto de mujer, el fenómeno de mujer va mucho más allá de la configuración cromosómica. Ya lo sé, hombre, que no por tener cromosomas X y rejas en un determinado número o forma, pues sí es asignado de la otra manera, va mucho más allá, ya lo sé. Pero coño hay que simplificar un poquillo, joder. También, joder, cómo sois, en cuando. Bueno, pero que, que, que es ahí una de las situaciones que me llevó a, a, a pensar de algunas de algunas otras cosas, ¿no? acuérdome cuando yo tenía, bueno, pues cuando yo era más mozo, cuando tenía 15, 17, 20 años, pues yo yo siempre fui, de, yo siempre tuve más más amigas que, que amigos, ¿no? ¿eh? No sé exactamente el motivo por, por qué, yo, bueno, de hecho solía... Siempre cuando bueno me escanciaba pues, pues, a mí mismo, me llamaba la atención este este tema, porque bueno, cuando estoy diciendo amigas de verdad que estoy diciendo amigues, ¿eh? sin, sin ningún tipo de, de intención, ni, ni mucho menos de, de tipo coital. ¿Eh? No, no, nada de eso. ¿Eh? Eh, sin necesidad de contacto físico, bueno, sin necesidad de contacto físico, como sería el de abrazo, hoy qué tal, cómo te va! Pues así ¿no? Bueno, eh, que es normal, por lo digo, digo yo. O sea, bueno, yo además tenía algo con, con amigos y con amigas, y eso que yo siempre fui bastante heterosexual. ¿eh? bastante heterosexual y cuando digo bastante no yo... porque tenga sido un poco homosexual ¿eh? y más bien porque, porque más de la mi vida más bien tiro para sexual ¿eh? asexual y asexual tirando para hetero ¿eh? o hetero utero tirando posesual, pero bueno, una cosa así. Y eso y los contactos físicos de ese tipo tenía los tenía los tenía obviamente con con amigos de, del del mismo sexo, ¿eh? o sea, ya que ¿eh? o sea, ya que no iba por ahí la cosa, no día por ahí. Eh, pero bueno, eh, eso, pues que yo como siempre tuve más más amigas que amigos, pues bueno, pues cancíeme ya hay muchos años de un fenómeno curioso. Que cuando yo salía de Folixa, por ahí, hasta antes de la mañana, con, con amigos, eh, amigos con, con O, eh, con, con otros hombres, con paisanos, bueno, pues, oye, cuando ya cansábamos de estar por ahí, volvíamos y tal, vivíamos juntos, hasta donde cuadraba, ¿eh? Pues, si uno se iba para Pumarín y otro para el Cristo, pues, oye, pues, vivíamos juntos el, el pedazo que cuadraba y luego se no sé, si cada uno iba para pa su so casa. Por embargo, acuérdome de, de cuando salía con, con amigas, acuérdome de, de recorrer la ciudad entera. ¿Mm? Acuérdome de recorrer la ciudad entera porque me pedían, ¿eh? porque, por favor, que, que, ah, que si no me importaba ir con ellas, si no me importaba acompañarles y tal, que yo daba un poco de rollo de soles, de soles, de soles. no todo es, pero bueno, sí un, un número significativo, ¿no?, ...un porcentaje significativo de ellas... ...y bueno, sí, sí... ...yo muchas veces... Eh, ...acompañáboles... ¿eh? ...y a lo mejor pues bueno... ...yo qué sé, pues ya cuando estamos cerca de la... ...su casa... ...dice, bueno, anda, pues yo ya tiro para arriba... ...y muchas veces me eso... ¿eh? ...va, ¿te importaría venir hasta hasta el portal? Y bueno, pues... no bueno, vale, no... ...no pasa nada, voy contigo, ¿no?... ...y, y miré lo que llega la, la ceguera... en lo que es la, la ceguera social que yo tardé tiempo en, en comprender el porqué al porqué no, yo sabía que bueno, pues que yo estaba rollo que yo daba un poco de, de medrana de miedo el, el volver soles a casa para la noche y tal pero por embargo, no me pescanceaba de, de, yo pensaba de, bueno, y que esta persona y, y miré que no me gusta digo esta persona, eh, pues lógicamente bueno, pues pues era un poquiñín miedica, lo que sea, ¿eh? porque yo no tengo miedo a, a volver solo para casa, yo vi una ciudad, bueno, pues bastante tranquila, ¿eh? en la que, bueno, pues evitando, evitando, ahora ya que yo cuido que ni siquiera, pero bueno, en aquellos años evitando algunas zonas, evitando pasar por San Francisco de noche, por ejemplo, ¿no? bueno, pues ¿eh? que no había peligros, ¿no? Y dice, bueno, esta persona será un poco miedica. Nada más después con el tiempo comprendí vi que eso pasaba nada más a les a los a los mozos no. Y claro, fui perfectamente consciente de que efectivamente eh, una moza sola de noche corre muchos más peligros que un mozo solo de noche. ¿eh? Que un mozo solo de noche también puede correr, ¿eh? peligro de que de que venga un caballero o cualquier otra cosa, ¿no? Pero, pero una moza sola de noche, pues corre peligro a lo mayor sencillamente de, de, de sufrir una situación, de aunque nada no más allá de, de acoso, un acoso verbal, que no pase más allá, pero bueno que no deja de ser ya desagradable eso. ¿eh? Y el acoso verbal, al fin y al cabo, no llega una cosa diferente eh, de ese acoso de, de claxon ¿eh? que los coches tanto faen por Oviedo. ¿Eh? Eh, la verdad que bueno por viejo y, y pero otras, per otras ciudades por cualquier sitio ese ese pequeño acoso ¿eh? pues existe existe y, y está ahí y eso si hay acoso verbal que, que puede sufrir una moza sola ¿eh? pues también existe también está ahí y también bueno pues lógicamente desagradable no eh, acuérdame cuando Trabajé en la construcción, ¿eh? algunos dicen, bueno, oye, eso de los obreros de la construcción diciendo burrales a los mulleres y un poco mito. No, tan mito no, ya yo tan mito yo comprobélo mucho cuando estaba, cuando estaba trabajando en ello. Mira, yo trabajé en la construcción en, en dos empresas. ¿eh? En una, que ya era para, en aquel momento, en lo que yo trabajé con ellos, y era para hacer una obra que no estaba relacionada con la actividad habitual de la empresa de construcción, sino que, bueno, que ya era un proyecto de, de limpieza a gran escala, concretamente, donde irase un petrolero, el Prestige, si os acordáis, y, bueno, pues, en a, a empresas de construcción para limpiar playas y puertos y... ¿Eh? Y, ...y roquedos y estas cosas... ...y bueno, pues fuimos para allá... ...entonces es como que... ...bueno, como la empresa... ...necesitó mucho personal... para po poder hacer aquello en el poco tiempo que ellos daban... ...pues contrató un montón de gente... ...que no tenía relación anterior... ...con la con la empresa ni con el sector... ...entonces es que en escuadrilles... ¿eh? ...o por lo menos una la cuadrilla en la que yo estaba... ...digamos que el 50% o menos... Lleren, bueno pues personal de, de construcción de toda la vida y la otra mitad de la gente pues no teníamos no teníamos nada que ver con el tema ¿eh? Eh, oye pues pues ya no es curioso porque los primeros días ¿eh? veíamos la diferencia no veíamos esa diferencia entre bueno pues entre la actitud faciales las mujeres que tenían los, los que hieren, trabajadores de la construcción y y la que teníamos los demás ¿eh? Y que vimos que sobre todo se materializaba en una, en una cuestión. Que ya era que, bueno, pues oye, pues si te venía un uno de los de la construcción de toda la vida y se arrimaba a ti y decía, cabeza ves aquella moza que está allí tomando el sol, vaya, vaya, vaya buena que tal, tal. Pues igual decías tú, joder, pues sí, la verdad que sí, que está buena. O había los que al moño decían, majo, sí, vaya, está buenísimo, vaya, polvo, tal. Había otros que decían, ah, bueno, sí, nada, yo lo mío. ...y había otros que tenían lo mejor... ...eso, pues ah, mira, sí, está buena... ...y seguía, ah, seguía lo de él... ...bueno, pues oye, no deja de ser una cosa normal... ...si ves una moza que, que está buena... porque no vas a decirme... ...está buena, ¿Eh? ya está... Bueno, ...y si es lo tuyo, sin molestarla... ...sin decir nada, sin acosarla... ¿Eh? Eh, ...la diferencia... ...víase más bien... ...en que ellos... ¿eh? ...gustaban de, de... ...no sé si... ...sí, bueno, de acosar a veces... ¿eh? Eh, y de y de lo mejor hacer eh, comentarios más, más oeces, digamos, más... De un tipo que a lo mejor a bueno, nosotros resultámonos un poco desagradable. Y era muy curioso porque eh, al principio, en eh, los primeros días que estábamos, pues igual pasábamos un poquillín, dámonos un poco de apuro, eh, pues pues contestallos y tal, y estas cosas. pero pero con el tiempo llegaba un momento que decíamos yo a favor, joder no sé ya están ¿eh? y quedaban quedaban así como diciendo pero si ya estoy yo normal no ¿Eh? <risa> con lo que con lo que en, aquel, en aquella situación comprobé que que esa esa actitud ¿eh? acosadora desagradable y tal esa actitud sexista hasta cierto punto Eh, bueno, pues tenía un componente social muy marcado, ¿no? Eh, y eres existes es porque estaban allí. <ríe> que si tú vienen en otro, en otro sitio, en, en otro ambiente diferente, ¿eh? pues a lo mejor no quieren, ¿eh? pero también la construcción. Luego sí, tuve mucho más tiempo eh, trabajando ya en la construcción, la construcción pura y dura, y bueno pues eh, en ese caso pues no, no ocurría lo que vos lo que vos decían antes eh, de, que, de que resultaba que la mitad que lleguen la mitad lleguen personas que, que no venían del, del ramo de la construcción y la otra mitad sí aquí aquí aquí lo que sucedía y era que, eh, que yo no no tenía nada que ver con el ramo de la construcción hasta que hasta que empecé allí ¿eh? bueno no tenía nada tenía muy poco y los otros llenen todos personal de la construcción de toda la vida unos más porque llenen más viejos y otros menos porque llenen más mozos pero llenen todos de la construcción de toda la vida y allí sé sí que <ríe> sí que viví sí que comprobé in situ pues la eso mmm, la, la actitud acosadora hasta extremos, también por por lo menos resulta bastante desagradables y la presión social ¿eh? para pa contra pa contra el que no participaba de esos ¿eh? de, esa, de esa actitud ¿eh? de esa actitud para el que no reía las gracias para el que, para el que no participaba en los acosos ahí vi cosas que, que digo yo madre de dios pero pero las mujeres están sometidas a esto ¿eh? Ahí había cosas como, sencillamente, pues, dir pelacay, ¿eh? pasar una, una moza, ¿eh? y dir pelacay, digo, porque, bueno, te habíamos metido en la obra casi siempre, pero, pero bueno, pues, a la hora de comer, por ejemplo, comíamos ahí en una casa de chunga, y luego debíamos andando un buen café. Pues en ese pequeño tramo, ¿eh? en ese pequeño tramo, bueno, pues, te pasó una moza de, de arrimarse y... darme a vamos entrando na só burbuja personal, Digamos a más eh muy pocos centímetros, empecé a decir, bueno, pues parparidas varias, y o acuérdome acuerdo me uno que simplemente se ca a admirar y poner una una sonrisa ahí de chung es como como diríamos, cicalíptica, no sé, denominarla, pero bueno, que de esto que decía yo, madre de dios pero pero pero que y esto, ¿no? A seguiros un pedazo o bueno ya por supuesto el el, el pasar algún la la mientras estábamos trabajando y que de alguno soltara de algún piropunte con mí porque bueno, no sé, eh, más bien faltos a es, pero bueno, soltámenles eh, soltámenles allí comprobé comprobé comprobé bien esa esa situación de de acoso de acoso de acoso a les a les mujeres no después bueno pues supongo que supongo que muchas veces a lo mejor después de esa experiencia fui observando muchas situaciones muchas veces en que fui viendo la eh? de la de la de la mujer por ejemplo yo que sé pues hay un ejemplo que que yo uso muchas veces para la gente que me digo no es una exageración digo yo es menos algo tan sencillo como como delante del del escaparate de un kiosco de una tienda de revistas de estas que ponen las revistas un montón de revistas en escaparate para que las veas Mira a ver en, en, en cuántos de los hay hombres y en cuántos hay mujeres. Normalmente suele haber muchas más mujeres que hombres, pero bueno, eso puede ser esencialmente es hoy, pues bueno, pues cuadra, pues no sé qué, pues habrá más revistas dirigidas a las mujeres o qué sé yo. Luego yo os pido que fegan que fegan otros ejercicios, por ejemplo. Vamos a ver, ¿en cuántas de las revistas dirigidas a mujeres hay mujeres o hay hombres? Pues resulta que, que bueno, por no decir el 100%, porque igual queda un poquillo tal, vamos a decir el 99,9% de las revistas dirigidas para mujeres, pues resulta que en la portada hay una mujer. Eh, vamos a mirar ahora las revistas para pa hombres. Bueno, pues resulta que en el, vamos a decir el 100%, vamos a decir el 99,9% de las revistas de es a, a hombres, eh, a población masculina, pues resulta que también una, una mujer. Curiosamente, eh, en un porcentaje bastante grande de las publicaciones que van dirigidas a personas, eh, sin más, eh, sin, bueno, pues, en, en, en sin más, en sin importar el sexo, el, el género, pues resulta que también hay mujeres ¿eh? Luego también mmm, digo, bueno, y, y vamos a hacer también, propóngote también, y propongo vos a todos los que estáis sintiendo por ahí, ¿eh? esto que, que estoy diciendo, por lo, os lo que lo fregáis que miréis a ver, porque igual, oye, igual estoy mintiendo vos. ¿eh? Eh, paráis delante de cualquier kiosco, delante de cualquier tienda, revista, y si miréis estas cosas. Y miréis también... ¿eh? Entre el número de, de hombres que hay en esportáis y el número de mujeres, mira y a ver, ya no os digo cuáles están en una actitud, eh, bueno, sí, vamos a decirlo así: ¿no? mm, sensual, sexualmente, sensual, sexualmente, ¿eh? sexualmente provocativa. Bueno, pues veréis que mm, entre las mujeres, muchas. y entre los hombres bastantes menos, bastante menos. Después todavía diré un poquillo más allá. Mira y a ver ¿eh? entre las mujeres ¿eh? cuántas podéis calificar de guapes, pero guapes dentro de lo que lleve el, el estándar social. ¿eh? Porque lógicamente a ver pues los gustos no eh, no tienen no tienen nada que ver, pero bueno. ¿Cuántas mujeres aparecen que no resulten atractivas y cuántos hombres? Eh? Me diría ver fácil estos ejercicios. Yo os diría ahora mismo que, que, bueno, pues en el caso de las mujeres, que por supuesto son grandísima mayoría en exportar eso, en el reclamo, los shetu de reclamo. pues la gran mayoría encima matan en eso pues en actitudes eh, sexualmente provocativas o bueno mira he hecho hay un vistazo yo he que es una cosa muy fácil y que en que todo el mundo puede hacer sin, sin problema... cualquiera cualquiera puede dedicarse a, a mirarlo y, y, y cualquiera cualquiera puede verlo eh, eh claro eh, después ves y ahora eh, eso veo poco la tele antes no la veía nada un tiempo que la veía mucho pero bueno pues ahora pescánzeme ¿eh? ahora que, que suelo estar siempre en, en casa de la familia ahora el hora del telediario llamaba mucho la atención una cosa que digo eh, coño no sabía que para pues, ser eh, presentador al telediario hacía falta ser modelo ¿eh? porque bueno vas pasando los canales y quitando alguna alguna honrosa obxección en que, bueno, sencillamente son supongo que por buenos profesionales comunicativos que sencillamente, bueno, pues están ahí dándoles noticias y que no resulten especialmente llamatives por en algún aspecto, eh, mucho menos en ese estético estético sensual resulta que na mayoría de escaden es y, eh, presentadores muy llamatives que de tu madre de Dios, pero para darles noticias, fa falta esto Bueno, no llego todavía que el fenómeno de, de, de algunos países, no me acuerdo si era en Rusia, me parece, eh, aquello de que la moza que salía dándoles noticias salía en toples. ¿Mm? Bueno, pues oye, en fin. <risa> Son cosas, cosas que me que abulten no curiosas, pero que no me abulten tan curiosas cuando, cuando, cuando oye, pues, ves esa, esa situación de acoso diario, yo no voy a meterme, no voy a meterme en tres. no tres cuestiones, ¿eh? voy a meterme en ese acoso diario, ¿no? en esa situación, no sé, hay los, hay los que, que me lo niegan, ¿eh? yo no sé, yo, oye, pues miréis estas cosas, miréis estas cosas, y habrá lo mejor que me digan que esas cosas, bah, que tampoco para tanto, no bueno, pues, oye, qué sé yo, <ríe> a mí paz me que sí, A los otros igual, yo os pues, parece que no. Yo como no me dedico tampoco aquí a esparcer doctrina ni, ni a intentar convencer a nadie de, de, les, mis, de les mis ideas, ¿eh? pero sí, sí, o miráis, bueno, esto va en igual más más dirigido a, a hombres hetero, heterosexuales. No sé si a mujeres homosexuales, no me pare yo a pensar si, si a lo mejor también tenían algo de, de esto No sé, no sé. No, cuido que no, por una cuestión que voy, que voy a decir, de pues cuido que no ahora, ¿eh? porque como nunca lo pensara, cuido lo ahora. Cuando pasa de alguna moza, bueno, pues especialmente guapa, ¿eh? Eh, atractiva según los, según digo otra vez, según los estándares, ¿eh? bueno, pues, o bueno, o, o ni siquiera según los estándares, yo qué sé, pues, pues. ...ahora que viene el verano... ...pues en verano... ...pues oye... las personas... ...muchas personas... ...hombres... ...tanto hombres... ...como mujeres... ...enseñen mucho... ¿eh? ...deixen mucha piel... A, ...o deseamos ...mucha piel al aire... ...normal... ...hay calor... ¿eh? ...yo muchas veces... ...pues oye... ...pues llega el verano... ...y ando por ahí... ...con un pantalón curtio... ...eh... ...una... ...una camisa de estas... ...finines... ...eh... ...una camisa luta... ...y... ...y a lo mejor unas sandalias... ...porque fue mucho calor... Bueno, y que yo sepa, nadie mira para mí. ¿eh? Bueno, igual resulta que, que soy un símbolo y todo. No, no, no está, está, está claro que no, que nadie mira para mí. Bueno, pero una, un, una mujer, ¿eh? va a los mayores también, vestía siena, pues eh, con una camiseta tirantes, con un escondal y un escondal, y, y hay un montón de miradas que se dirigen para contra ella. mira es que no necesariamente bueno pues ...¿dónde vienen a ver lo que sé no sé si suponen acoso no no sé si si la persona se siente acusada por es mira eso no pero bueno mm, eh, yo os pido también que faigáis el experimento que cuando a cualquiera, a eso, cualquiera de los hombres heterosexuales que tan ¿eh? que están ahora mismo sintiéndome eh Cada vez que, bueno, ya os digo, mujeres homosexuales o, o, o, o bisexuales de ambos géneros, joder, para pa ser políticamente correcto, oye, difícil, ¿eh? Cuesta trabajo y me cago en la ley. Bueno, eso. Que fiegas el experimento de cuando vais para ir por la calle y se os pues, desvía la mirada para, ¿eh? coño, pues, para ver algo, bueno, pues guapo, la verdad, ¿eh? como si paséis por delante, yo qué no sé, yo paso por delante, mismo momento y estuve en el cementerio, ¿eh?, ya sé que no que igual no la metáfora y un poco pero bueno joder eso que tuve en el cementerio y llevas los huellos para algunos tumbes especialmente guapes o, o ya no digamos para algunos mausoleos que, que madre parecían un templo griego de los guapos que llenen bueno pues oye díbase la vista normal no joder pasaba por allí de y aunque digo hablando con la con la mi iguala que iba conmigo tal pues en vez de mirar para ella dí, quedaba mirando para para el museo o, o para la tumba en cuestión. Bueno, pues de esa misma manera cuando pasaba el juego en forma de de, de de mujer, porque bueno pues allá estamos. Que yo soy soy heterosexual, o sea ya que heterosexual ya a veces es sexual, pero bueno tirando para el heterosexual, a veces les, les mujeres se supone que son el mío shetu eh, sexual y, y resulten muy guapas. ¿eh? Entonces pues bueno no puedo evitar a lo mejor mirar un poquillo para pa una que pasa desde eh, un tiempo esta parte fuego aparte de que bueno yo os he después que estoy intentando no hacerlo eh, Mira hay un mira hay un fenómeno que pasa yo cuando eso me prescance a lo mejor no me doy cuenta y automáticamente lo fuego ¿eh? y entonces en ese momento digo déjame mirar y miro todos los demás gente que hay para la calle y mira a ver cuántos huellos ¿Eh? están posándose en la, en la persona esa que pasa y resulta que hay muchos ¿eh? hay muchos que le siguen con la mirada que no hacen otra cosa, que en principio bueno, pues podríamos decir, joder, pues eso y es como como si sigues como si pasa un Ferrari por la calle y lo sigues con la mirada, ¿no? claro, la diferencia es que mmm, en este caso en este caso yo es un poco diferente del de, si quedas mirando para un para un coche guapo que pasar por la calle mi caso sería una bicicleta pero bueno llega un llega única dos una peragua como os dicen antes hay un una cuestión diferente y que llegue en este caso el objeto de admiración de seguimiento con la mirada y una y una persona y un individuo y un individuo que hasta cierto punto pues bueno pues Pues sentirse incómodo con les mira es ¿no? y claro pues tú muchas veces yo por lo menos digo joder pues tengo que evitar hacer esto no cuéstame un poquillo vamos a ver <risa> para que yo quede mirando para pa una que llamar mucho la atención porque ya os digo que yo paso bastante al tema pero bueno pues seguramente haya personas que no y no así nada yo quedo mirando Eh, no, no lo voy a negar, no lo voy a negar, pero bueno, intento no hacerlo, digamos que, no sé si vos acordáis de aquel de aquellas veces que yo falle de que un programa entero amas un poquillén, a esa teoría que yo llamo de los tres estados, eh, la teoría de los tres estados, un estado en el que fais una cosa determinada y la faes porque si, sí, no te plantees nada, Eh, un segundo estado en el que dices joder pues no tengo que hacer esto porque aunque yo lo quiera hacer eh, pues está mal yo entiendo que está mal y no tengo que hacerlo eh. y querrías hacerlo pero no lo haces porque coño consideres que no tienes que hacerlo pero querrís hacerlo y llega un tercer estado en el que sencillamente no tienes ningún eh, no tienes ningún interés en hacer eso ni, ni pienses ya en eso yo poníamos de ejemplo aquel día supongo pues bueno la mi propia la mi propia evolución con, con la homofobia no como bueno pues hubo un tiempo en el que a lo mejor yo llamaba a otro maricón sencillamente porque bueno pues y lo que aprendí socialmente y lo que ya era normal y tal y no me prescindía de ello luego hubo un momento en que y bueno por supuesto en aquel momento pues, yo decía ah, maricones eh, eh, eh, Fuera. Bueno, eso que, que tanta gente y por ellos pasó. Luego llegué al segundo estado en el que decía, pero bueno, porque tengo yo que tener manía una persona sencillamente porque tenga un, unos gustos sexuales determinados que nunca hicieron con los míos? ¿Eh? Pues supongo que, que en realidad no hay ningún motivo para pa ello. Y entonces, pese a que yo... ¿eh? Digamos que no seguía diciendo, joder, eh, los maricones, no sé qué, pero decía, no, no, pero no, no puedo decirlo en voz alta y yo tengo que, tengo que, que, que no ser asina, ¿no? ¿Eh? tengo que no ser asina. ¿no? Bueno, pues, pues ese llega al segundo estado. Por fortuna llega al tercer estado en el que sencillamente no entiendo que, que, ¿eh? no entiendo la, la palabra maricón como un insulto porque, bueno, pues me que un, una persona y homosexual... ...sexual, bisexual... ...heterosexual y... ...y todo exactamente lo mismo, ¿no? Y como si te gustan... ...les lentejas o les fabes o el tomate... ...o les chuletes... ...y una cosa igual... ...bueno, pues con este tema... ...no sé si llegaré algún día al tercer estado... ...ni siquiera sé si tiene ningún... ...sentido, de momento no sé si tiene sentido... ...el tercer estado... ...pero como yo pienso que a lo mejor... ...pues eh, esos individuos... ...esas personas... Eh, se sienten una cosa pues les miráis a llenes, eh, o se sienten a disgusto, o os resulta desagradable, pues como yo defiendo ese individualismo extremo en el que cada uno tiene que ser libre de hacer absolutamente todo lo que la su voluntad existe, excepto cuando mmm, aquello interfiere en la voluntad de los demás, pues a lo mejor entraría en conflicto, no entraría en conflicto Todo este tema y, y no debiera hacerlo, pero bueno, de momento estoy en el en el segundo estado y vos digo que no sé si llegará el tercero, porque cuido que, que hasta cierto punto ¿eh? esta, esta situación de bueno, pues de la de ese cierto mínimo mínimo digo, o máximo en algunos casos, de ese nivel de agresión del hombre de heterosexual hacia la mujer, pues igual tiene que ver un poqueñín con la en este caso con la con la con la evolución de la de la especie a ver y un fecho un fecho que cualquier estudioso de la evolución conoz, bueno pues que obviamente entre los los especialmente en en otros tipos de seres vivos también pero bueno pues entre entre los superiores y un fechulo de que bueno pues un macho ¿eh? de cualquier especie eh, bueno pues para intentar eh, esparcir los los los, los oxenes, que bueno esto también es un tema del que tengo de hablar porque no no cuido yo que ningún macho tenga piense cuando está ¿eh? cuando está acosando intentando copular con el mayor número de de mujeres posibles de femes posibles eh, piensen en esparcir los oxenes. <risa> no, no, no otra cosa ye eh, que lógicamente si los oxenes existen ye porque en antes esparcieron no sé si se esparcieron ye porque determinadas características de un individuo que llenan precisamente ese esos eh, eh, ganes de de, de copular incessantemente eh, pues bueno, llevándolo precisamente a, a que como un efecto secundario, digamos, los genes se ¿eh? y se espardieren con lo que muchos individuos eh, heredaron también esas es características de <coughs> esas características de esa de intenciones de, de, de, de cópula extrema, ¿eh? Y así a través de <coughs> a través de las generaciones. ¿eh? Entonces, bueno, pues ...que ya está a cierto punto normal... ...que cuando los... Eh, los, ...los machos... Eh, ...necesiten... necesiten bueno, no, ...no tienen ningún problema... ...para pa follar con muchas femes... Eh, ...y esparcir los genes a través de... Bueno, ...muchas femes diferentes... Eh, ...y es normal que... ...que la mayoría de los individuos existentes... Eh, ...actualmente o hasta un cierto momento... poseían pues, precisamente aquellos que portan los yenes de esos que tienen la característica de tener un, un, un deseo importante de, de esparcir los yenes no de esparcir los genes, deseo, lo que tenían era deseo lo mayor de follar, mucho pero bueno, colateralmente esparcíanse los yenes los ¿no? Eso no sucede con las mujeres eh, las femes, con las femes en general una fema pues bueno, tiene un determinado período de estación y nada más necesita necesitaría para esparcir eso bueno pues el mismo porcentaje de genes bueno pues un número de relaciones sexuales mucho menor que el de que el macho no bueno pues por ejemplo vamos a mirar el caso el caso humano caso de homo sapien Lógicamente, pues una mujer, a lo mayor con una machinay, que con una o dos o tres relaciones sexuales ya ya queda embarazada. Bueno, pues a lo mayor, independientemente de que pueda seguir, mientras está mente está embarazada, pues que pueda seguir queriendo tener relaciones sexuales, que eso ya lleva otra cuestión. Digamos que con, con una única, ¿eh? o con muy poques, ya, bueno, pues ya tiene la seguridad de que esos shenes se van, se van a esparcir que ya sé que si alguno está diciendo mega pero está contradiciéndose porque claro, si se supone que los shenes espardense porque lo mental estoy pescanciéndome, joder, de que estoy cayendo en la contradicción ya otro día ¿eh? miraré de, miraré de, a ver qué, qué problema hay Yo ahora estoy con lo que estoy, ¿eh? ahora estoy a lo que estoy ...pues eso, que una mujer con una dos relaciones sexuales... ...ya se queda preñada y tal... ...el hombre puede, vamos, puede follar todo lo que quiera y... ...vamos a poner el ejemplo de... de ...un ejemplo que se pone mucho para pa ilustrar este, este fenómeno... ...digamos, a o sea, el malo fenómeno... Eh, ...vamos a, a poner el ejemplo de... de la, ...del fin del mundo, ¿eh? ...de esa isla desierta... ¿eh? En la que bueno, pues toda la humanidad murió ¿eh? y nada más sobreviven 11 personas. ¿eh? ¿Qué sería mejor para volver a poblar el planeta? ¿Que esas 11 personas fueran eh, 10 hombres y una mujer o que fueren 10 mujeres y un hombre? Caña, ¿eh? pues decides oye, pues aunque sea en plan pragmático, ¿eh? en plan utilitarista, y mucho mejor que sean 10 mujeres y un hombre. porque la me puede, puede follar a los 10 y salen pues como mínimo 10 individuos nuevos ¿eh? y, si, y si ya al contrario pues por mucho que, que idean que cada 9 cada meses salen uno más ¿eh? bueno todo este rollo Toda esta explicación genética ¿no? y evolutiva y filogenética ¿no? en lo mejor lo que hice fue meterme en un jardín, ¿eh? pues guapamente, pude pisar el prago en, en antes de ese galo. <risa> bueno, pues el, el caso y que todo esto llega poder explicar que a lo mejor resulta que sigue sí, tiene algún tipo de, de, de base, ¿eh? de base natural, natural, bueno, no sé. de base animal tampoco oye joder cómo cuesta encontrar las palabras para para definir algo que die un poquín que disiéramos que en animales más filogenéticamente más atrás ras que el homo sapien pues sería un impulso bueno pues al mellor hasta cierto punto irrefrenable para que bueno que nosotros en nuestro estado filogenético evolutivo pues suponse que ya tenemos a más o otros muchos condicionantes que no son solo la herencia genética o, la, o el esparcimiento de los genes, eso. vamos, Joder, que nosotros no tendríamos por qué. ¿eh? Y, y a lo mejor no sé hasta qué punto, pues bueno, pues estamos eso biológicamente condicionados para que los hombres seamos hasta cierto punto un en acosadores. ¿eh? Lo que ocurre que ¿eh? Eh, tenemos... la capacidad perfecta para no ser, ¿eh? tenemos la capacidad para para no ser qué ocurre que ocurre entonces de, de, porque yo no os creáis es que venía que venía a hablar de, de este tema ¿no? que venía que venía a hablar de ¿eh? a lo mejor de, de las situaciones de acoso, sino que venía también a hablar, venía más bien a hablar de, de las consecuencias eh, digamos sociológicas ¿eh? Venía yo con ganas de hablar de un de... de más, más del feminismo que del machismo. No sé si, claro, está con lo que pasa. Que claro, mira, llevo casi una hora ya de, de introducción, digamos. Bueno, voy a poner un, un cantarín para pa descansar un poquito. Voy a poner un cantarín, que más y sí, un, un cantarín bastante, bastante bah, sexista. Bueno, no lo sé porque no entiendo muy bien lo que falen, que falen. La que canta o el que canta allí con una voz así un poquillín de, de no sé, joder, pero una voz que no sé, pero bueno, pues el título que dice eh, di perramora, eh, digo yo que, que será un poquillín, un poquillín sexista, ¿no? Así, ese tema. Vamos a, vamos a ponerlo, vais a vais a sentirlo vais a luego decirme si queréis. No hay nadie en el chat, si ahora se mete en el chat podría decirme si es verdad o mentira, si es bueno, si es malo, si es bueno, en fin. Sentirlo y, y ya me diréis. Mi di di di ¿Por me mata? me mata? me How bad you treat me, how bad you treat The symbols of the symbols of the symbols of the symbols of Sigue sintiendo anedonia Sigue sintiendo anedonia en Radio Cucarecha, Radio Cuca, el 107.3 de la frecuencia modulada, www.radiocuca.org Sigue sintiendo falar al anedónico miserable bueno, y a Taylor Durden, también sí. yo soy el Anedinco miserable. Taylor Durden y este otro esta ya es la, la tu vida oye, ya que estamos hablando del tema, pues vos que eh, en la, entre la gente del club de la lucha tendría de ver otra vez la, la peli Porque el libro, ya os digo, es infumable. Es el único caso que conozco de ¿eh? que la peli es mayor que el libro. El libro no hay Dios que no lo lleve. Bueno, no hay Dios que no lo lleve. No hay nada ni como que lo lleve. Lo lleve yo. Es decir, cualquier otro podría podría y tal. Pero, bueno, pues cancéis vos de que no hay mujeres. No hay contra la lucha. Que son todos to hombres. Bueno, pues esto, ya Bueno, pues una cuestión que podéis decirme me calle anecdótica, ¿eh? no no es anecdótica. Mm. Eh, Acordemos también que de alguna vez eh, di la, la triple definición de, de discapacidad, no, del concepto de, de discapacidad que incluye pues tres subconceptos: eh, deficiencia. discapacidad, redundantemente, pero bueno, como, como digamos que y tuye la discapacidad en mayúsculas, discapacidad en pequeño eh, y minusvalía deficiencia, discapacidad y menosvalía que la deficiencia sería la, bueno, pues la existencia de un déficit orgánico ¿eh? falta un elemento de, del organismo ¿eh? que no estaba que que ¿eh? eh, la discapacidad esas minúsculas sería bueno pues las consecuencias que si defecto esa falta del organismo tienen en el desarrollo de una función cualquiera, ¿eh? Y que se pues por ejemplo, yo que sé, pues un, un en sin lengua, pierde la lengua por lo que sea. Bueno, pues eso sería la deficiencia, no tiene lengua. ¿Qué discapacidad eh, origina y el efecto de esa deficiencia? Bueno, pues el ser incapaz de Eh, desarrollar la función de falar ¿no? la función oral ¿eh? pues que valía explica el tercer concepto eh, si menos valía pues sería eh, bueno pues la, el, el efecto negativo en, en, la, en la participación social ¿eh? la imposibilidad de, de participar bueno pues esa persona en cuestión eso que llamaríamos tradicionalmente el mutu bueno, pues tendría un problemas en la participación social, claro que sí, porque se vería eh, muy lindado en situaciones en las es que la expresión oral y es necesaria. Bueno, eh, hay unos años, ¿eh? todavía veía yo la tele de aquella, bueno, todavía, bueno, vuelvo a verla, poco, pero veola ¿eh? por obligación, <risa> muchas veces, pero bueno, cuando yo todavía veía la tele voluntariamente, acuérdame que había un anuncio, no sé en lo que anunciaba, típico de la, del mundo de la publicidad, el, el que eh, te quedes más con el anuncio sí que con el producto, pero bueno, eso ya los publicistas tienen lo asumido. ¿eh? Eh, bueno, otro día ponémonos a hablar de, del tema de, la, de la, la publicidad y el escaso porcentaje de personas que se queden, bueno, historias, bueno, en fin... ...que la cuestión, y que, en, sin saber que ya exactamente lo que anunciaba... ...en qué iniciativa, qué entidad y tal... Bueno, ...la cuestión y que el anuncio decía, era venía a ser un, un médico... ¿eh? ...que informaba a los PAS de que, bueno, pues, creo, creo recordar... ...que era una pareja de, de, de, de PAS en Ciernes... ...y decir que la, la mujer estaba preñada... Y bueno, pues por lo que se entendía el contexto, ya que el médico aquel en cuestión debía ser bueno pues un ginecólogo, ¿eh? que tendría fecho una de algún tipo de examen, preparto, ¿eh? una, una ecografía de algo de esto, y yo decía, bueno, tengo una mala noticia que da ellos y tal, eh, el, so, ¿eh? el sofeto va a nacer con una discapacidad muy importante y no sé cuál, tal. y que, y que eh, acaba diciendo bueno pues desgraciadamente van a tener una niña. Entonces, claro, eh, por cierto, perdonad que corto un momento, hay un tal West372, que dice anedónico enhorabuena por tu presencia. Eh, gracias, hombre, muchas gracias. Y yo sí que eh, te doy además las gracias a ti por meterse alguien en el en el chat, eh, y todo su saber que hay alguien por ahí sintiendo a nedone y además colaborando en el Colaborando en el, en el chat. ¿eh? Eh, los dos comentarios, US372, se darán bienvenidos y bueno, pues espero que falle, que falle hasta alguno ¿eh? y que lo podamos leer en antena. ¿eh? Bueno, seguimos con el tema. Pues vos decía que ese que anuncio, bueno, pues que no sé si en aquel momento me llamó mucho la atención o lo analicé mucho, pero ahora sí lo analizo, porque eh, eso, pues la mera condición de. De, de nacer mujer ¿eh? en esa cría pues no supondría ningún tipo de, de déficit ¿eh? ni faltaba nada por no, no tenía ningún déficit orgánico, podía nacer ay, y dice y dice, oh, perdona que corto otra vez ahora llega a la hostia, vete a la gente a las 11 de la noche porque todavía no cambian la hora, rapacinos, que tenéis que venir a las 10 vete a un tal West 553, ¿eh? y que me dice, enhorabona ¿eh? Bueno, pues, pues, pues, pues gracias, ¿eh? <risa> pero bueno, eh, que tenéis que venir a las 10, no a las 11. Bueno, no pasa nada, oye, porque hoy tengo, tengo todavía labia para pa rato, ¿eh? que tengo yo muchas cosas que contar todavía. Bueno, pues que te voy diciendo eso, que, que en aquel momento el anuncio, pues no sé si me llevó a, a, un, a mucho análisis, mucha reflexión, pero pero con el tiempo sí que dije yo, bueno, pues al no fin y al cabo no mujer. Eh, deficiencia, no tiene por qué una mujer que nazca sana y con todo, no tiene ninguna deficiencia. Eh, discapacidad, lógicamente, tampoco ninguna, porque no tiene, si al no tener deficiencia, no, no, no tiene por qué tener una, eh, ninguna discapacidad, ninguna disfuncionalidad. Eh, minusvalía, hostia, mucha. ¿m? Si entendemos minusvalía como participación social, resulta que sí, que mucha. pensáis, eh, pensáis a ver pensáis a ver en, en, en cualquier tipo de, de organización en la que en la, de la que forméis parte o demás yo no voy a decir muy oye eh, voy a decir vos sencillamente Radio Cuca eh, no sé si vos eh, al sentir Radio Cuca, si sois buenos sintientes de esta emisora eh, de, del claro desnivel que hay entre las voces femeninas eh, y las voces y las voces masculinas y que en Radio Cuca, históricamente, ¿m? siempre ha habido muy pocas mujeres. Y, y, y cualquiera puede preguntarse, coño, pero ¿por qué? llegue que en Radio Cuca tienen betaes a las mujeres de alguna manera? No, no, en absoluto. Precisamente uno de los principios de, de Radio Cuca y el, el, el no sexismo, la no discriminación eh, por ningún tema, por ninguna cuestión. ¿Mm? Entonces, bueno, pues, ¿por qué será? Bueno, pues, como Radio Cuca, eh, pues, de que, bueno, pues en la mayoría de colectivos, entidades, si participáis en alguno, seguramente podéis ver que, que la participación de las de les mujeres. Eh, y es casa, ¿no? Y que y que también podréis ver que, que la participación femenina está muchas veces lindada a entidades u organizaciones específicamente para mujeres, de mujeres y para mujeres. Que podríamos decir, coño, pues vaya. yo muchas veces tengo bueno pues tengo discusiones debates con, con otra gente hombres y mujeres por supuesto eh, nos que, intentamos o sea que a lo mejor criticamos ese fecho como de cierto sexismo no porque muchas de estas organizaciones eh, de mujeres y por mujeres sí que están vetados o estamos vetados los hombres por el mero fecho de ser hombres ¿eh? no por otra no por otra cuestión Y normalmente les, les mujeres, las mozas que participan en esas asociaciones, pues bueno, no son quienes a dar una de explicación del porqué, una de explicación profunda, no me una explicación superficial de de si si la, la no, pues oye, una mujer, de una asociación la, la, bueno, bueno lo que sea. Pero una vez una moza sí si me sí si me dio una muy bueno pues muy fondera y que me convenció mucho. Eh, a ver, ella estaba a través de no sé qué organización organizando un, valga la abundancia un, un taller eh, sobre sexualidad. ¿eh? Un taller sobre sexualidad femenina concretamente. Y específicamente solo ¿eh? para mujeres. ¿eh? Podíamos participar los hombres. Y yo, bueno, pues dije y digo, ah, no sé, en mi paz me... Una tontería, ¿no? Porque... Eh, hombre, supongo que si sí, un taller de sexualidad femenina en el que van a participar mujeres de toles tendencias sexuales, pues a lo mejor lleva bueno, pues, pues una cuestión interesante el conocer bueno, el punto de vista de, de hombres, ¿no?, de algunas cosas. Y me decía ella, bueno, sí, por supuesto, ¿eh?, y entonces yo decía bueno pues ¿no te parece entonces que tenía que estar abierto a la participación masculina? y se no pero por una cuestión no porque no tuviera bien que, que los hombres estuvieran ahí ¿eh? y no porque a lo mejor oye pues los hombres que quisieran participar igual eran absolutamente respetuosos y no viven allí a, ¿eh? a yo qué sé pues a risa ¿eh? o a tal sino porque por una cuestión que va más allá de todo eso Y, y qué cuestión, o sea, pues que eh, posiblemente eh, si está abierto a la participación de hombres y de algún hombre pre allí, pues posiblemente coarte eh, hasta cierto punto a las mujeres para participar eh. dice aquí un tal, en el chat, un tal huestia o una tal, no sé, huestia 666 ¿eh? Que dice, eso era un tupper sex anedónico No, no, no ya era un tupper sex, no, no, en absoluto. Eh, y era, bueno, pues esto que, que os estoy contando, un taller donde comentar esta, esta serie de cuestiones. Y, y en el que esta persona me decía, sí, pero la idea allí es eh, intentar atrayer, eh, intentar atraer y que falen abiertamente las personas y tal. Y el fecho de, de haber unos hombres delante puede coartar, ¿eh? Y, y bueno pues eso entenderlo muy bien y, y entendí a raíz de eso ¿eh? el por qué a lo mejor, bueno pues se se, se les mujeres se autoorganizaban eso en entidades por y para mujeres claro ahora ahora voy a dar vuelta a la tortilla ¿eh? claro eso tiene un problema Porque tal como me lo decía a mí esta, esta moza en cuestión, bueno, pues digamos que la actitud final, el objetivo final, era eh, algamar, bueno, pues una equidad, ¿no? Una equidad ante hombres y mujeres que a lo mejor ella de fecho veía eso de, bueno, necesidad de, de llamar a, a las mujeres a participar y de evitar cualquier eh, situación que les pudiera coartar, ¿no? Pues por ejemplo esta de... ...de la presencia de hombres... ...pero consideraba eso... ...solamente pues un paso... ¿eh? ...un paso necesario... ...que había que darlo... ...y que bueno... ...que en el momento en que ya... ...oye pues... ...con cierta normalidad... ...pues eh, se... ...les mujeres participaron... ...pues ya... ...oye pues... ...ir metiendo ya... ...la equidad... ...el... ...el que... ...los dos genes... ...los, los dos sexos ...participaran por igual y tal... Pero claro, eso, eso tuvo y tiene un, un problema también. Y ya es que eh, el, el ser humano ¿eh? tiene una, una tendencia, bueno, pues una tendencia que está ahí, ¿eh? que a mí no me gusta, porque bueno, pues intento luchar contra él, y ya sabéis que soy extremadamente individualista. Y si tengo lo de que soy extremadamente individualista, pues a lo mejor ya, bueno, pues ya más o menos podéis sospechar ¿eh? el, la cuestión que, de la que voy a hablar. Y que no hay otra que sencillamente la de, bueno, pues, que el ser humano ¿eh? tiene o tenemos, ¿eh? que yo no me, no me excluyo, tendencia a la identificación con el grupo. ¿eh? Y esa tendencia a la identificación con el grupo que puede llegar a extremos, bueno, pues, a extremos, lamentables, ¿eh? como por ejemplo qué sé yo? pues el, los nacionalismos extremos, unos que oye, pues al fin y al cabo pues, una serie de personas eh, eh, se identifican con un grupo, que ese grupo pues, viene a ser el, el, el, el grupo de seres humanos que nacieron dentro de un determinado espacio geográfico. habrá los que me digan, venga, tío, pero no simplifiques de esa manera y tal. Bueno, pues simplifico porque me da la gana, si no, no pasa nada. Oye, metéis vos al chat como están haciendo el west 372 y el West 666 y otro que era otro west que era 533, me parece que ya no está. Y, y oye, pues decidís aquí lo que queráis. ¿eh? Y yo comprometo me al hielo. ¿eh? Bueno, eso luego Si no me gusta lo que ponéis, dame que de poco lo voy a Que venga a la radio y un programa, si quiera. ¿Eh? Bueno, pues eso. Bueno, pues, o, o, bueno, o, o más extremo, extremo, La autoidentificación con un grupo que tiene unas mes, mes eh, características eh, a la pista. ¿Cómo se dice esto? La, ay, no me acuerdo. Sí, hombre, sí, con una cosa ahí la, las características genéticas y otra cosa ahí la expresión de, de esas características. hay Bueno, un aspecto externo, coño. No me sale ahora la, la palabra, pero... Oye, podéis hacer algo los que tenéis en el chat, ¿eh? Y a mí no me sale la, la palabra, podéis decírmela vosotros. Eh? Joder, que para eso quiero yo chateros, para que me echen un capito. Penséis <risa> pues, sí, es que para otra cosa. Pero bueno, eso, que... Que, que joder el racismo, por ejemplo, ¿eh? que no desea de ser otro que, que identificase con el con el grupo que tiene las mismas características que, que uno mismo, ¿eh? sí, sí, sí, sencillamente, sencillamente eso, características físicas. El mismo color de piel, el mismo color de cuellos, de, de pelo y, y demás. La tendencia está a identificarse con el grupo, ¿eh? con la Con la pertenencia al, al grupo, pues bueno, tiene una segunda consecuencia, un efecto colateral mucho más nocivo. Que, ye, eh, que el de yo soy de este grupo, ¿m? no suele ser muy, John muy anterior al, el, el mi grupo y es mayor que los demás. ¿eh? Yo soy de estos, pero ya que nosotros somos mayores. ¿m? Claro, eso bueno, es pues, la base del, del racismo, de, de, de los nacionalismos, de, de un montón de ismos, ¿eh? un montón de ismos de estos. Y, por supuesto, que y también la base mmm, del sexismo. ¿eh? Eh, cuido que, precisamente, por ese tema de juntarse, ¿eh? específicamente, las personas de un mismo sexo, bueno, pues que pues, perfectamente eso... Eh, ser el, el embrión de, de una de estas identificaciones de, de grupo que que podrían ser que podrían ser precisamente bueno pues pues ves, llegar a llegar a ser excluyentes dice el hueste seis seis los peores son Hister bueno hombre sí <risa> pero eso mira eso pasa a mí que por lo menos eh, abiertamente no se no se identifican porque eso siempre dice no no yo Hister no soy <risa> pero bueno Oye, otro, y otro, y otra cuestión a tratar. Bueno, pero a lo que traemos. Que posiblemente, por eso de la identificación del grupo. En este caso, bueno, pues les les mujeres con les, con les mujeres. y Luego dice el West y este. Dice los perros gester y luego son rocieros. Bueno, anda... <risa> ay dios que gente oye a 666 podiste de de estos movides y mirame a ver cómo ya era lo de joder por un lado que tal lo, la, lo que son los genes y por otro lado que ya la expresión las aspecto, ay mierda no me sale podiste mirármelo joder en momento seguro que mira si estás conectado al chat y es que estás con un ordenador con internet pues si estás con un ordenador con internet no te costaba nada meter eso en internet y, y, y así lo, lo salía me joder que lo tengo una punta de la lengua y no me sale bueno la historia seguimos eh, bueno pues que soy yo una tendencia ¿eh? una un, una posible consecuencia de, de juntarse todas las personas en, en esos grupos cerrados de, bueno, pues en este caso de un mismo género, puede llevar a la identificación con el grupo y a ese proceso que yo os decía de, soy diferente pero yo que soy mayor ¿eh? o somos diferentes pero ya que somos mayores y luego la otra y esa tendencia también yo cuido que ya casi podríamos decir que sociológica de, porque veo la mogollón de, de fenómenos sociales de pasar de, de extremo a extremo Yo cuido que nadie con dos dedos de frente, eh, con dos huellos en la cara o con dos neurones llega capaz de, de decir que, bueno, pues que la mujer, por lo menos históricamente, eh, la diferencia entre mujeres y hombres, bueno, pues no, eh, no tuvo discriminada. ¿no? Hay muchos que dicen que hoy en día es ya no está, ¿eh? pero hay muchos que dicen que hoy en día sí que sigue tanto muchísimo. Y, y, y de algunos grupos de esos, eh, bueno, pues que podríamos decir de mujeres, feministas y tal, pues están llegando a extremos de, de precisamente eso, de, de pasar de, del yao al yao. La sociedad en general también está pasando de extremo a extremo. Eh, ahora están, bueno, pues están surgiendo cosas eh, como que, pese a que supuestamente... ¿eh? Una democracia, el sistema democrático este, que bueno que ya sabes que yo como tampoco soy demócrata todo esto ponerlo entre comillas y pensé que yo un poco tal, pero bueno suponse que en democracia somos todos iguales, ¿eh? y fue mucha gracia eso de la, bueno falle hace poco de la presunción de inocencia y de culpabilidad, un par de programas atrás, pero bueno, que suponse, ¿eh? suponse que, que todos somos inocentes hasta que se demuestra lo contrario excepto en un caso Eh, eh, el caso de esto que llamen la, la violencia de género de, de, de, de doméstica, machista, la misma, creo que hay diferencias, pero um, vos pensáis que yo tampoco les, les sé muy bien, ¿no? Eh, la cuestión es que eh, ahí lo que hay es eh, presunción de, de culpabilidad. El merfecho, por ejemplo, de que... Uy, a ver, a ver, perdón, perdón. A ver. Pues, eh, ya, digo perdón, perdón, porque algo están poniéndome en el chat, pero que ya tan llargo que para poderlo leer, a ver, ay Dios, a ver, a ver, mira, que, dime ¿quién me lo dice? West372, creo que las mujeres nacen con un hándicap de corte socioeconómico, son estadísticamente más pobres y desempeñan los trabajos más penosos y peor pagados. Sí, no sé, la verdad que no me, no me puse en un, o sea, sí me puse muchas veces a pensar, pero no tengo yo, No, ni, no, bueno, sí, a ver, ¿qué coño si que son estadísticas más probes, pues no lo sé la verdad eh, yo os digo después que yo lo que voy a hacer y un poquillín eh, mostrar el mi entorno que es lo que yo conozco lo de que desempeñan los trabajos más penosos y, y peor pagados bueno, pues pues no lo sé también igual es posible que sí ¿eh? pero bueno, habría que, yo, yo ya os digo, no tengo, no tengo datos y tampoco, tampoco ya la mi intención dar datos, ¿eh? yo doy nada más reflexiones, ¿eh? reflexiones. Estaba ahora hablando de eso, de, del concepto de, de la presunción de culpabilidad, en estos casos de la violencia de, de género, machista, doméstica, como la queréis llamar, pero oye y es bastante curioso ¿eh? como en todo lo demás eh, supuestamente hay esa presunción de inocencia y tal, que tampoco os penséis que yo me la creo ¿eh? me creo muy pocas cosas muy pocos conceptos de estos de, de, los, de los estados libres y democráticos y, y en el caso de que sea ella, un hombre ¿eh? el supuesto bueno pues eso agresor de una mujer Pues esa presunción de inocencia conviértese transformase tres formas en presunción de, de culpabilidad, dándose casos tan... muy pocos, de verdad. ¿eh? Supongo que, que la gran mayoría de, ¿eh? de denuncias por este tipo de actos son absolutamente fidedignes, ¿eh? pero bueno, pues da igualmente el ridículo de muy pocos casos, en los que posiblemente pues a lo mayor pues un hombre y una mujer discuten ¿eh? y una pareja discute y, y la, la, la, el miembro femenino pues denuncia algo por este tema para que pase una noche en el calabozo no sé si es leyenda urbana o si es verdad pero bueno dicen que, que eso pasa ¿eh? también llega a ver y el, ...que cuido que lleve verdad, porque más o menos, bueno, pues... Eh, ...salieron casos de esos, ¿eh? en, en medios, bueno, pues relativamente, yo creo, creíbles... Eh, ...en los que, bueno, pues después de una, de una relación sexual... ...pues si, pues bueno, por motivo que fuera, la, la, el componente femenino... ...en una relación sexual heterosexual... pues, bueno, arrepentía ese día y lo que hacía era, bueno, pues, denunciar, que sí, violación, que sí, estas cosas, y lo dicho, pues, como hay presunción de culpabilidad, hasta que, bueno, pues, que se probaba o se vía si esa intención, esa intención falsa, pues, bueno, pues, el, el miembro ese, el hombre, pues, bueno, pues, ya era preso. Yo conozco casos muy ridículos, Conozco el caso de... Y yo os digo, todo remitiéndome, ahora sí ya, estoy remitiéndome al, al muestreo, al muestreo de, del mentor, ¿no? De las personas que, que yo conozco. Conozco casos ridículos de, de, de un caso de un matrimonio en el que la mujer tiene un Alzheimer ¿eh? y el hombre la cuida. Y como la mujer tiene ese Alzheimer, a veces pela cae, ponse a, a gritar, ¿eh? pónse a gritar, pónse a insultalu, pónse a llamarlo de to, y esencialmente pues intenta contenela, intenta cogerla para que no faigas para vanes y tal, y más una vez, bueno, pues eh, a lógicamente la gente que pasa al los otros transeúntes, pues igual piensen que llega una situación de violencia y llamen a la policía, ve la policía y pues pues El tiene que casi echarse a llorar para decir que no la puedo dejar sola, que tiene esta enfermedad, qué tal. ¿eh? Llegó al extremo de una vez, eh, de estar llevándola para el centro de, de día, ¿eh? y, y agarrase ella una valla, aún un quiero ir, no sé qué, tal. Y entonces él, entrar, venga, venga, suéltate de ahí, tal, y tirar de ella para que se soltare, en ese momento llega la policía, ¿eh? y bueno, después de... ¿Eh? de hablar y tal, llegar a entender los, los maderos. No, no, si le entendemos perfectamente lo que nos dice, pero ya que no puede. Si ella se agarra ahí, pues no puede hacer usted, ¿eh? que intentar facer y soltarla, no puede, ya está. ¿eh? Ahora, por fortuna, ya puede porque <risa> que, es obligado a andar con un certificado médico. ¿eh? en el momento que se da una situación de esas se enseña el certificado a los a los los maderos y entonces ya los maderos pueden seguir son situaciones que yo cuido que yoñe de de hacer trabajo por la por la equidad de de seguir por el camino hacia la equidad tan tan fácil todo lo contrario. Hoy en día llama la atención ver cómo eh, muchos hombres que, que vamos que yo conozco de toda la vida y que nunca tuvieron ninguna nunca nunca largaron, eh, ninguna actitud sexista están empezando a desenrollar eh, un, un desprecio hacia hacia el feminismo. También es curioso ver cómo de algunas mujeres eh, que yo nunca consideré ni nunca vi en ellas eh, ningún ninguna actitud sexista están pasando de, del feminismo así eh, a una cosa que el feminismo yo siempre lo consideré eh, una lucha por la por la equidad eh. a lo mejor eh, llamarse movimiento feminista bueno pues no sé si era la mejor idea, porque yo que sé, pues el movimiento antirracista nunca se llamó movimiento negrista, ¿eh? o movimiento chinista, o movimiento arabista no, no movimiento antirracista, ¿eh? Eh, para intentar esparcir la, la idea ¿eh? de que todos somos iguales independientemente. de, de, de la, del color de la nuestra piel, o dos o tres condiciones, que tendrían que ver con, con, con ese eh, con ese concepto que, que, que yo os pedía a los del chat que ver si me lo miraban y no me lo, no me lo miren, eh. no se toman la, eh, la, la, molestia de, de mirámelo, joder, y no me acuerdo ahora, no me sale. Bueno, eh. vale, igual. Eh, eso que bueno pues que el movimiento antirracista pues no se llamó movimiento negrista. de hecho sí que existe el caso de, de los supremacistas negros que consideren que la raza negra es superior a la blanca son igual de, de racistas que, que, que los que consideren que la blanca es superior a la negra ¿Mm? posiblemente ocurrió lo mismo que en este caso que en un principio pues igual sencillamente Eh, llenen organizaciones antirracistas ¿eh? pero llenen de negros para negros porque no había otra manera de, de conseguir esa participación y acabaron convirtiéndose en, en supremacistas en supremacistas negros puede ser guapamente una historia de por ejemplo de Malcolm X en eh, algunos casos de de las Panteras Negras que no llenen casi ya movimiento antirracista sino que llenen más de, de supremacía negra, bueno Pues llama la atención el ver como muchas mujeres que eh, que colaboren en, o que son activamente feministas están convirtiéndose en otra cosa, que ya no puede decirse feminista. porque yo pienso que el feminismo, pese a que, bueno, a, a que el nombre llame un poquitín a, a lo mejor al error, ¿eh? o sea, un poquitín ya, bueno, pues ya, un, un punto de unas maneras diferentes. Eh, y era un movimiento básicamente igualitarista ¿eh? que Hugo Chávez que peleaba por la equidad ¿eh? y pienso que peleaban peleaban por la equidad tanto hombres como mujeres que la lucha por la equidad no tiene mucho que ver con, con el xenotipo coño el oh, menos mal ya me acordé Xenotipo y fenotipo hostia genotipo son los genes ¿eh? lo que lleves por dentro, y el fenotipo de cómo se expresen ¿eh? entonces los racistas al final y al cabo son, son, son negros que que que, que, que consideren no, como el racismo, eso, que son personas que consideran que el fenotipo ¿eh? que, que, que, que, que, que hay personas superiores e inferiores eh, por su fenotipo que en 66 hay negros superiores por ejemplo el de Gua, Guasú un no sé quiénes, pero bueno, el del guasú, no tengo ni puñetera de quiénes. pero bueno, ellos son de algún negro superior será, ¿eh? dice este es superior, a lo que traemos. Y estamos viendo ahora, en guaño, cosas que, que son, que bueno, que a mí, lo he dicho, a lo mejor viendo algunas de estas voces, que el negro que dice el hueste a666 en el chat, el negro que inventó el WhatsApp. hay un negro que inventó un WhatsApp bueno, anda, pues, pues muy bien <ríe> yo la verdad no, no sabía si era negro, blanco, asiático ni tampoco, bueno, sí, ni ni tampoco sé muy bien lo que yo, WhatsApp si yo sé lo que yo, porque no paren de dar la turra todo el día con ello pero bueno, ¿eh? en fin y es superior por inventar eso ya, que va <ríe> bueno, lo que estaba hoy en día están dándose eh, situaciones ridículas que provienen de, de ese ámbito como que por ejemplo eh, resulta que bueno pues eh, les acciones esto es por ejemplo feminista feminista sí ¿eh? que consisten en, en bueno pues una potencia cualquiera la que bueno pues la manera de llamar la atención y enseñarles tetes cosa que está muy bien ¿eh? no tengo no tengo yo ningún ningún Problema con él, con, con me parece una forma buena de llamar la atención. Lo que resulta curioso es que si una feminista la que enseña el estetes, eh, bueno, pues eso es un acto feminista. Lo que no sé muy bien es porque qué cuando en un estetes en cualquier otro contexto puedo utilizar, pueden argumentar que eso es un acto machista. Eh, vamos a entendernos. Por ejemplo, hay muchos años. Tuve una vez una discusión con una feminista y en un momento nos mete a discutir con ella. Pero bueno, en aquel caso bueno más bien fui fui casi espectador. Pero llamaba mucho la atención porque todo el chareo vino de que un discopaf que para vemos, el que estaba la feminista esa también en cuestión, y un discopaf que tenía fama de ser de gente de izquierdas, bueno, pues estaba adornada a la pared con con semelles de semillas de revistas porno ¿eh? curiosamente de revistas porno, tanto heterosexuales como homosexuales entre mujeres, como homosexuales entre, entre hombres ¿no? y resulta que todo ¿eh? todo en general era machista ¿eh? Eh, cuando ya eran eh, pues eso, imágenes de heterosexuales pues según esta mujer ¿eh? yo, yo no lo veía pero ella veía entonces ella es un, un ejemplo de dominación ¿eh? de la mujer por el hombre. Cuando llegan imágenes de, de homosexualidad eh, femenina, del lesbianismo, bueno, pues según este, esta mujer, eso ya es un ejemplo de explotación de la imagen de la mujer para el de los hombres. Cuando llegan imágenes eh, de, de homosexualidad masculina, pues eso era un clarísimo ejemplo de los hombres adorándose a sí mismos porque iré mejor que las mujeres. Y era una cosa de estas, al, al de lo que comenté sobre el nacionalismo un día de estos atrás, ¿eh? de cómo dio un, un movimiento tan paranoico ¿eh? que ven agresiones en todo. ¿eh? Supongo que, que no es diferente el nacionalismo en ese aspecto del racismo, ...que ven cualquier cosa que faen los de otras races... ...agresiones a la, a la so propia raza... ...en las decisiones eh, equitativas y tal... ...pues ven una agresión contra ellos... ¿eh? ...y como por ejemplo esto de... ah, oh, ¿por qué ayuden a los inmigrantes... ...y los de aquí no tenemos nada... ...porque los de aquí... ...por muy poco que tengamos tenemos mucho más que los inmigrantes... ...bueno pues en fin... ...bueno pues en este caso considero un poco parecido... ...y curioso cómo, cómo todo ¿eh? molesta y todo ¿y machista... Eh, entre, ...entre esos colectivos, entre las personas que, que participan ellos... ...y consecuencias de ello están consiguiendo o, o, el efecto contrario... ...yo creo que están consiguiendo que muchos, muchas personas... Que, ...que no tendrían a lo mejor ninguna actitud sexista... algunas pequeñas actitudes existes y, y, bueno, pues estarían perfectamente dispuestos a abandonarlas con, con información y demás. ¿eh? A lo mejor ni siquiera se pescancen de que, de que son sexistes. Y, y, y nada más necesitaban eso, pues pues de que, que ellos dieran a, a conocer eso. Pues bueno, pues resulta que resulta que todo contrario, que están desarrollando un odio contra todo eso. No me extraña, porque llegaron... <risa> llegaban momentos ridículos, ¿no? Eh, yo por ejemplo con esa discusión me pareció una cosa tan, tan ridícula eh, mostrar un coño y es sexista y machista, pero mostrar una polla también es machista, eh, mostrar una relación una relación sexual entre dos hombres y extremadamente machista, pero bueno todos los mujeres también porque pues, lógicamente y para para de los hombres y es machista, eh, no sé llegaba a una situación en la que todo ya era machista Yo cuido que, que en aquella discusión, en aquel discopaf, en algún momento podía coger un, un vaso de tubo, ¿eh? en el que tuviera tomando algún cacharro, y, y decir, esto es un símbolo fálico. <risa> Por poder. <risa> y a lo mejor, pues, bueno, esas personas dirán, pero igual me está escuchando alguna que dice, joder, pues, este, este no se entera de nada. Tal. Bueno, a lo mejor y eso. Igual ya sencillamente que yo no me entero, que estoy tan tan, tan allenao, ¿eh?, y tan metido de la de, esa, de la idea machista que de la sociedad que, que no me, no me entero de nada. ¿Mm? Pero bueno, sí que es verdad, yo por ejemplo mira tengo tengo de algún amigo por ahí que de los de, bueno pues de los que ya están muy indignados con el tema del del hembrismo este y, y que están en el en el bando contrario que yo no me atrevería a llamarlos, a llamarlos machista. Hombre, sí, a ver, si lo llamo, no, <risa> si yo lo llamo, pero básicamente por molestar, pero bueno, que yo sé, porque conozco a esas personas, que, que dentro de ellos, que no hay una actitud esa de, de supremacía, ¿no? De considerarlo lo masculino mayor que lo, que lo femenino, de considerar los hombres mayor que las mujeres, pero si se juntan entre ellos, yo os digo, la identificación de grupo y, y se defienden, dicen defenderse de, de la, lo que llaman ellos la preeminencia femenina en la sociedad, pues que yo no la que yo no la veo por ninguna parte, como me decía aquí la, el, el Chateru, el chateru este, eh, estadísticamente, puede ser que las mujeres son más probes y tienen peores trabajos. Bueno, pues, en el tercer mundo me lo creo, aquí no, no lo tengo tan rola. Igual también, ¿eh? igual también. En el mío, en el mío, eh, como digo, ni si yo antes muestreo a la gente que yo conozco, no sucede eso, pero bueno, puede, que puede suceder, suceden muchas otras cosas, ¿eh? Y así no, no eh, nunca te Yo cuido que cualquiera que tenga sentido el programa del, del, del entamo, pues Bueno, pues ve que yo precisamente no niego, no niego esas situaciones, aunque póngolas en otros sitios, no, no necesariamente, no necesariamente ahí. Pero bueno, sí, lo que pues decía, volviendo al tema, que bueno, pues que esta gente se auto organice y protesta por cosas, que bueno, que hasta cierto punto eh, puedo llegar a entender. Mirad, eh, una cosa que eso, pues que como comentaba hasta este momento, caracteriza mucho al, al embrismo, este, Oye, eso de estar muy soñerta de cualquier cosa que consideren mínimamente, eh, mínimamente agresiva contra las mujeres, calificarla inmediatamente de, de machista. Hay chistes machistas, comentarios machistas, llega extremos de que, por ejemplo, mira, hay poco en Radio Cuca tuvimos un problema, no sé si Radio Cuca fue acusada de machista, pero de algún problema de Radio Cuca, si fue acusado de machista, sencillamente por leer eh, obras del, del filósofo Schopenhauer, Schopenhauer, bueno, pues a lo mejor si sí era sexista, si sí era machista, pero bueno, eh, por lo visto la cosa llegó a extremos, ¿eh? deben llegar a extremos tales, como de que a lo mejor deciden que todo lo que es machista, pues hay que prohibirlo, ¿eh? y a lo mejor resulta que todos los libros o, o, o películas o estas cosas que con... Un mensaje ligeramente o abiertamente machistas, pues hay que los quemar, <ríe> tienen que desaparecer. Bueno, tiene <ríe> una cosa muy curiosa, ¿verdad? No sé sea, que, a que vos recuerdan, me recuerdanme a determinadas situaciones históricas <ríe> muy extrañas, ¿no? ¿Mm? Luego, bueno, pues eso, eh, eh, darse situaciones como que se denuncien actos como. como sexistas, ¿eh? como machistas, se denuncian letras de canciones, eh, personas... Por ejemplo, yo supongo que esta que pusieron antes, la de Di Perra Mora, ¿eh? pues sería rápidamente denunciada. Y es un autor de, de los tiempos del Renacimiento, del siglo XVI, Pedro Guerrero, compositor. Me parece que es de Pedro Guerrero, estoy seguro, pero parece que sí. ¿eh? Bueno, no sé, <risa> Habré que oprimirla por machista, no sé, oye, igual sí, eh, igual sí, no digo yo que, que sí, ni que no. <ríe> pues, en fin. ¿eh? Pero mira, ¿sabéis qué es lo curioso? Que, que desde ese ámbito nunca se, bueno, ni desde ningún ámbito, nunca se dice nada eh, bueno, pues de, de las agresiones de la otra manera, de los menosprecios de de hacia los hombres, ¿eh? Eh, chistes que ridiculicen a los hombres pues pues no se denuncian en de ningún sitio comentarios eh, sexistas pero sexistas de supremacismo femenino sobre los hombres pues tampoco se denuncian de ninguna manera a lo mayor sencillamente porque ni a decir no ofenden a nadie no vamos a dejarlo no ofenden a casi nadie porque por ejemplo estos grupos que vos digo de casi se podría decir de autodefensa de, de los hombres respecto a esa supuesta superioridad superioridad femenina pues pues si se sienten ofendidos no les gusta ¿eh? eso de que bueno pues siempre se pone al hombre como al, al tonto eh, al que no puede hacer dos cosas a la vez bueno en mi caso por ejemplo yo no puedo hacer dos cosas a la vez y digo no me pero bueno para hombres que sean capaces de hacer dos cosas a la vez y mujeres que sean incapaces, ¿eh? <risa> yo soy, por eso sí que soy igualitarista absoluto, ¿eh? <risa> pues, estaría bueno. Pero bueno, que por ejemplo eso, o yo qué sé, pues hay poco, mira, con el rollo este de, de, del, del día de, de. de la mujer, pues un, un amigo felicitaba felicitaba por internet a, a las mujeres en general y ponía el vídeo de, de una película que a mí me encanta. ¿eh? Aunque el, el, el amigo de pasión de cine de la de la lista de películas fue la que de 10 películas favoritas fue la que puso ¿eh? la que no dio mayor importancia, pero pues, que yo sé, por embargo casi la pondría la primera, que ya la de Amanece que no es poco, eh, puso bueno pues el, el ...el fragmento de vídeo... ...de la asamblea de mujeres ...en la que entre otras cosas... ...pues a, aprovechen para pa insultar... ...a un paisano... ...que hay un paisano que se pone allí voluntariamente... ...bueno pues viene no sé quién y tal... para someterse a la sesión de insultos... ...y ellos que ...no molestan para nada... ...que no sé qué, que no sé cuánto... ...bueno... ...y diría... ...yo diría eso de... ...en realidad no molestan ellos... ...bueno sí, lo dicho... ...estos... los molesta... ...pero bueno en general... ¿Sabéis por qué pienso yo que no moleste a nadie? Al fin y al cabo los hombres estamos en una situación... Eh, yo, contrariamente a esta gente, seguir discutiendo yo es eh, La preeminencia allí es masculina, <risa> no femenina. Y entonces yo cuido que no nos molesta precisamente porque... Porque no molesta quien quiere, sino quien puede. ¿eh? No me... Yo que se pueden hacer comentarios... Eh, menospreciativos contra los hombres, y yo cuido que la mayoría de los hombres ni nos van a molestar, ni nos vamos a sentir identificados, ni bueno, qué sé yo. ¿Queréis sentir un, un comentario despreciativo de estos contra los hombres? Yo cuido que si hubiera una... una un cantar con una letra machista, que seguro que lo sabéis muchos, este que puse yo, de perra mora, pues. Tampoco tal, porque ya era más una letra de, de desamor y bueno, y tampoco ya era tan sexista, pienso yo, ¿eh? Pero bueno, seguramente que, que en desexposiciones embristes eh, supremacistas femenines denunciaríanla rápidamente. Bueno, de hecho yo estaba, busquéla por por internet y había comentarios y bueno, pues había algunos comentarios que, que, que atacaban contra ella, ¿no? curioso, ¿eh? Sí. Curioso por pues, más que nada, porque ahora voy a poner otra en la que la cantante y una mujer y insulta bueno pues a un hombre, ¿eh? con toda una serie de insultos de estas clases, y nadie no se mete con ella. Lo he dicho a lo mejor porque, ¿eh? porque todavía no, bueno pues la situación y tal que bueno pues que esos insultos no van a ningún sitio. ¿eh? Que lo he dicho, que no insulta a lo mejor quien quiera sino quien puede Y uno me puede estar en situación de poder menospreciar a una mujer Pero una mujer no está en situación de poder menospreciar a, a un hombre, ¿no? No sé, sentidlo a ver qué os parece a vosotros Rata inmune, animal rastrido Escoria de la vida, adefesio mal hecho Infrahumano, espectro del infierno Maldita sabandija, cuánto daño me has hecho Alimaña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 Se queda muy chiquito Maldita sanguicuina Maldita cucaracha Que infectas donde picas Que hieres y que matas Alimaña, culebra ponzoñusa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 Y en la del infierno Cuánto te odio y te desprecio Yo quisiera pedirles un bonito aplauso Para mi marca musical del mariachi Maldita sanguijuela, Maldita cucaracha Que infectas donde picas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 Sigue sintiendo el anedónico miserable, sigue sintiendo anedonia, sigue sintiendo Radio Cuca. Esta noche aquí hablando de, de hombres y mujeres, de lo masculino y, y de lo femenino. eso ye mucho más importante e cuido yo ese concepto de masculino y de femenín que no tiene mucho que ver quizá con ese mero xenotipo que ya me al corre del concepto con ese mero xenotipo cromosómico de que ver x x x y de que ver. Masculina pues es una mujer y femenín puede ser un hombre. Y te decís, no, bueno, sí, masculina una machuna y, y femenín un, un mafolito. ¿eh? No, no, perfectamente masculina pues es una mujer absolutamente heterosexual y perfectamente femenino pues ser un hombre heterosexual. Mm, va un poco más allá yo yo me para los de los conceptos de lo masculino y lo femenino yo me mucho bueno, como para tantas cosas me gusta mucho el taoísmo ya lo sabéis <ríe> fartucos de, de saberlo de si saber, tenéis de sentir este programa eh, en, el, en el en el taoísmo ese principio masculino y principio femenino yo cuido que está reflejado muy bien en el, en el yin yang ¿Eh? Eh, el yin, me parece que el principio masculino, el principio de el yin, lo masculino, el ruido, y la acción, y ¿eh? el yang, lo femenino, y la pasividad, y ¿eh? el silencio. Podéis decir, coño, pues eso es muy sexista, depende, eh, que es mejor el ruido que, ¿eh? que el silencio, es mejor la. ...la hiperactividad que la calma... Eh, ...lleve el sol que la luna... ¿eh? Eh, ...no sé, eh, no sé... ...hay hombres que somos... ...yo por ejemplo considero muy femenino. ¿eh? ...yo identifico mucho más con los... ...principios femeninos... Que, ...que con los principios masculinos... ...yo, a ver, yo qué sé... Pues, ...la violencia... La, ...la defensa exacerbada... ...la... la gran actividad el expansionismo pues son principios según esta concepción masculinos tampoco sé por qué los llamen masculinos y femeninos ¿eh? Eh, yo por embargo soy más más pasivo más calmado más tal ¿eh? soy de hablar más bajo ¿eh? no sé de glallar ya os digo no sé por qué los llaman femeninos y masculinos no sé si hay más tendencia en... en los individuos, los, los seres humanos del género masculino, a lo que en ¿eh? ese concepto se llama lo masculino, y no sé si hay más eh, ejemplos, más tendencia en, el, en los seres humanos femeninos a, a, bueno, a manifestar esa serie de comportamientos, ¿eh? esa serie de conductas, no lo sé, no lo sé. De todas maneras, a mí, a mí gusta, me gusta a mí mucho ese concepto, sin a lo mejor tener mucha relación con lo que con lo que estamos hablando esta noche. Yo acuérdame de de, de cómo una vez un amigo, el, creo que fue el eh, sí sí sí que fue sí que fue el compañero el, el trovador el trovador una vez me explicó los árboles masculinos que eh, son los árboles cuyas rames crecen tendiendo al cielo eh, independientemente de que después eventualmente eh, sean femeninos masculinos son especies masculinas, que sé yo, pues eh, un, un, el álamo, el álamo, bueno, pues mira, hay un álamo y el álamo crece para arriba. Después ¿eh? eh, pues, hay árboles, por embargo, posados, ¿eh? que, que les, les ramas crecen, crecen en vertical, incluso para pa abajo. ¿eh? Ahí tenemos la, la, el sabugo, tenemos el, el texu, ¿eh? Son otro, otra cosa, son otra cosa. Eh, independientemente, ya os digo, del, del sexo que sea ese individuo concreto, de ese árbol concreto que sea masculino o femenino, pero, pero bueno, vaya. ¿eh? Por eso os digo que lo masculino y lo femenino no necesariamente tienen que ver con que ver con, con con el género, con el xenotipo. ¿eh? Tiene que ver con el xenotipo Igual tiene que ver con otras cosas Igual era mucho más interesante eh, Ficharse en esas cosas Que no en el eh, Que no en el, en el xenotipo Y después, a ver he dicho que estos eh, Términos, estos conceptos Yo, por ejemplo, los entiendo Desde de, de esa visión del taoísmo O quiero entenderlos Desde ahí Si miráis el símbolo taoísta por excelencia El yin yang contienlo todo, e ¿eh? incluso ¿eh? cuando un aspecto va llegando al máximo, del socentro se va generando ¿eh? el otro aspecto, ¿eh? ese punto en blanco que hay dentro de la, de la vírgula negra y el punto en negro que hay dentro de la vírgula blanca, es decir, los dos son iguales, igual de importantes ¿eh? Eh, si llegáis el aquí y vos dirá que ¿Eh? Que tan importante como la existencia y la no existencia, igual tan importante como lo positivo y lo negativo, qué sé yo, sabe Dios, igual y eso. Y bueno, independientemente de, de esos temas, pues, y suponiendo que seguramente. Quedaron muchas cosas en el tintero, pues no sé por qué, pero en fin, a mí, como que ya ¿eh? lo que más me apetece es terminar. Vamos a terminar, pues, como toles Selmanes, ¿eh? vamos a terminar posiblemente y, y, y seguramente, porque aquí mando yo y se fue lo que yo diga, dándoles gracias. y esta semana tengo tres personas a las que da ellos les gracias muy muy muy gordes y muy muy importantes son el west 372 el West 533 y el WESTIA666 que después de mucho tiempo teniendo el chat vacío se me metieron aquí este programa, ¿eh? compañeros o compañeres porque no sé el buen género ni me importa la verdad, está dedicado a vosotros por favor venid más a menudo y ya sabéis Por favor, que no nos mal. Venga, hasta el jueves. Eres un canijo pero sabes que aquí a la vida das que todo lo que te han contado y todas las mentiras que te ha hecho tragar.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 Eres un caricho, pero sabes ya que a la vida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 Que no te coja que no que no te coja no que no no te no no no no